Estamos una semana más, un jueves más, en el programa Euskal Música. Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. 60 minutos por delante, una hora, para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Edición de jueves, día 16 de enero del 2020.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 videoclips y temas musicales todo ello en facebook.com barra euskalmusica berriozori retia y en twitter.com barra euskalmusica fm además tenemos página en instagram donde vas a poder ver a visualizar las fotos con los grupos y solistas que pasan por aquí por euskalmusica a presentar sus trabajos discográficos Euskal Música, tu cita cada jueves, con todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Este jueves 16 de enero con visita, la visita de Ayora Rentería de Seamais, para hablarnos de su nuevo trabajo discográfico Aterá. Además también hablaremos de la trayectoria musical de la banda de la discografía de Seamais, ...y por supuesto del concierto que van a realizar... ...el sábado 25 de enero en Iruña... ...en la sala central... ...para presentar el disco Atera... ...y por supuesto... ...temas clásicos de su discografía... ...dentro de un poquito hablaremos con ella... ...pero antes tenemos dos novedades... ...Vendetta y Askensustrayak... ...todo ello durante estos próximos 60 minutos... ...durante esta próxima hora en una nueva edición de Euskala Música. Y comenzamos la edición de este jueves 16 de enero y lo vamos a hacer nada más y nada menos que con vendetta... ...ya que el 28 de diciembre del 2018 celebraba su última noche sobre los escenarios... Un emotivo concierto de despedida que tuvo lugar en el Atorch Rock de Atarrabia, en el que la banda contó con una multitud de, de colaboraciones y en el que se vivieron momentos realmente especiales. Un año después, la banda quiere recordar esa gran noche tan importante y emotiva para ellos y agradecer tanto a los seguidores que pudieron asistir como a los que no pudieron estar presentes. Por ello... La banda conmemora este aniversario publicando el EP Agur Vendetta, a través del cual podemos disfrutar de cinco canciones extraídas de ese especial concierto del Ator rock de Atarrabia, de un grupo que siempre formará parte de la particular banda sonora de Euskal Herria. Cinco temas incluyen NSP, Ilum Petan, Sangre y Revolución, Sugerra Sugan, No Sabéis Amar y Ekañak o Geitalau. Nosotros nos quedamos Con los temas Sangre y Revolución y Cañac o Con ellos, con Vendetta, con el Agur Vendetta, comenzamos esta nueva edición de Euskal Música. Música. Rastafaris de Brixton, Bayo de París El Octubre rojo lo sincierra en Pekín Volveran los caminos hacia la rebelión Cantaremos de nuevo Sanne y Revolución ¡Alpa Torchú! Harlep, mapuches al sur, tambores de guerra, sacuden la luz Hugaris de vallecas, revuelta zoló, trinus la noche, muerte a la esclavitud Volveran los caminos hacia la rebelión Cantaremos de nuevo, sana y revolución confiar en quien tener fe nuestro es el destino y la esperanza también la tierra la lluvia los barrios sin luz las manos vacías fuerte a la esclavitud ¡A la sentinaidi vor sai chuka da di schi zeta danzu o dai berdin zertzea o dorachi su ama questa l'agnerva me chax si riborrova e daste a besti ai se ha keman di tu lei can mi ha kin a taxi riborrobaten mi daste a serda vero garpida passate san juan su accentina edig battle a fantaro uh, ne uh uh san juan su accentina Zaitiuk edanetik Garraren egarrez ez duk Buxuen materi Daluke inolaz orain Agosan beharrik Bide luzea dugun arren Bazen elkarreti Bazen elkarreti Zarkadetan uda kona luzetan urtsentitzen duda nariko galeta oh san juan zu argentina edik pero ara faltar un uh, uh, san juan zuak argentina Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en ese EP que han sacado conmemorativo de un año después de ese último concierto de esa noche especial de Vendetta sobre los escenarios en el rock de Atarrabia Villaba en el 2018 donde decían adiós. Los temas que sonaban Sangre y Revolución y Ecañac o Gaita Lau y de Vendetta nos quedamos. Con Asken Sustrayak Nos quedamos con el álbum Utopian Gara Aske Editado en 2019 Y del texto te los temas Press al gaude Y que surrarí e guía Press al Gaudé El oro comble, Daña y fuerza a las que no, la que nos trae Asken Sustraya con ese su álbum Utopian Garabasken del 2019. Ahí estaban sonando los temas Pres Al gaude y Gesurari Eguia. Y ahora nos quedamos con Sea Mais, nos quedamos con su nuevo trabajo discográfico Aterá, que el día 25 de enero lo estarán presentando en la sala central de Iruña. Además, incluirán temas... De su discografía, larga discografía, 23 años de esta banda, Sea Mais. Lo que vamos a hacer es, es escuchar el primer corte del álbum y enseguida hablamos con ella, hablamos con Ayora Rentería, de la discografía de la banda, de la trayectoria de la banda, de cómo se ha realizado este nuevo trabajo discográfico a Tera y, por supuesto, del concierto del 25 de enero en la sala central de Iruña. Calmúsica te trae la entrevista de la semana. san con nuevo trabajo de estudio Aterá. Ahí estaba sonando el tema con el cual se abre este nuevo trabajo de estudio. Gauri Nice eh, para hablar de este nuevo trabajo discográfico de los conciertos, de cómo surge, los comienzos de Siamáis. Tenemos en el programa Buscar Música y Hora Rentería, Arachaléon. Buenas tardes. Au paracha, león. Eh, vamos a comenzar hablando un poquito de los inicios. Lleváis ya más de 20 años. En, sí, 23 año, sí. Eh, vamos a hablar un poquito de los inicios de la banda, cuando surge, cómo surge Siamáis. Bueno, nos conocimos en el, en el 97, en el viaje de estudios, que hicimos a, a Londres en la universidad y de ahí decidimos juntarnos un pues para probar a ver qué podía salir y empezamos a grabar una maqueta, la mandamos a, a lo que es ahora Gastea, que antes era Euskadi-Gastea, ganamos el concurso de maquetas con seis meses… En 98 sacamos el primer disco y ahí tintita titas pues han pasado 23 años y, y, y ahora esto estamos presentando el décimo disco y, y pues eso. Al final ha sido todo así, el principio surgió así más que nada. Nos juntamos pues cuatro personas que se bueno, ellos ya se conocían de antes, ¿eh? uh -huh. Y yo los conocí en ese momento y bueno, y así surgió. Eh, banda veterana, en la escena musical, el primer disco salió en 1998, si no me recuerdo Eso 10 sí, sí. eh, discos, también contáis con un DVD en directo eh, Cuéntanos un poquito la discografía de Seamais Bueno, pues hicimos los dos primeros discos con Gore, con una discográfica navarra Que eran Seamais y Electricitatea, que por cierto Electricitatea este año cumple 20 años ya Y se dice pronto todo Y luego bueno, pasamos a otra y sacamos El Arrobia, en un disco más corto de siete temas. Después El Arrobia vino el Sortus, Gravitatearen Aurka, eh que empezamos allí a hacer ya un cambio de, de un poco yo creo que más de letrístico diría yo, que es como más algo algo más positivo, siempre viendo las cosas como son, pero siempre dándole un toque más positivo. Luego vino Morfina, Eh, luego en el 2010 llegó Era que fue uno de los cambios más grandes porque llegó la canción de Wyandata entró a todo el mundo, nos empezó a escuchar gente desde tres años hasta hasta 90 y, y bueno, al, después de era vino vino Da y luego vino barro sacamos luego el, el, el de 20 aniversario que era un disco de remixes con un DVD como has dicho tú, con unos temas también con tocados y grabados con la Orquesta Sinfónica de Euskadi Y ahora nos hemos plantado con, con, con el décimo... Bueno, me he, colado, me he colado el Arro, que era el que anterior al, al 20 aniversario, y, y luego estamos aquí con el Atera. Eh, como decías, en 2017 cumplisteis 20 años con gira y con sorpresas. Eh, cuéntanos un poquito sí. de ese año especial para la banda, donde, lo dicho, grabasteis también SCD y SDV sí, con remixes. Sí, fue en el 2017... Bueno, en 2016, a finales, en sacamos el disco Arro, que era el pues eso, el con, con todo temas nuevos Y mientras estábamos haciendo el arro empezamos a, a lo que es preparar los remixes de ese 20 aniversario que les dimos temas a amigos nuestros y gente de, de, de la música y tal de nuestro entorno pues como puede ser un, un editor avio de PLT, eh, José Lastra que es nuestro técnico y también suele suele hacer remixes eh, a, a Hitor Echevarría, El Chefa, eh, a Velaco, a Yosu de Velaco, a los de Guas, a, a, a los de Grises pues les pedimos eh, que... Que eligieran ellos un tema y, y, y luego nos lo nos lo, nos harían un remix de de esos temas y así fue nos hicieron ese remix luego grabamos también un concierto especial con diferentes colaboraciones que estaba Francis de Doctor Deseo en vez de que ellos colaboraran con nosotros en una, una canción lo que hicimos fue sacarnos una canción de ellos uh -huh. y, y, y cantar con ellos pues sus canciones ¿no? eso fue lo, lo que hicimos de especial para ese dvd y luego pues tres temas que hicimos con la con la Orquesta Sinfónica de Euskadi que son Gaur Neguayendata y, y Electricitatea pues con unos arreglos hechos por Fernando Velázquez y dirigido por él y fue pues eso pues nada experiencia increíble, ¿no? Y ese disco lo sacamos en el 2017, pues eso de 20 de 20 aniversario. Y la gira, la presentación, el, el, las sorpresas que tuvisteis Sí, bueno pues hicimos un poquito de todo, pues las sorpresas más que nada fue la, las colaboraciones de ese, de ese DVD y luego pues bueno, pues hemos estado al final presentando lo que es el, el disco arro durante estos años y, y bueno, disfrutando de, de, de, de ese disco, pero ya bueno, justo en, en discos anteriores lo que hemos hecho es previo a hacer el disco, hemos parado ...para tomarnos un tiempo para componer... ...esta vez ha sido todo del tirón... ...nosotros hasta hasta agosto del año pasado... ...seguimos tocando... ...teníamos conciertos normales... ...mientras íbamos íbamos preparando el disco... ...y en septiembre entramos a grabar... ...y es cuando paramos... ...paramos justo yo creo que de septiembre a, a noviembre... ...que salió el, el, el nuevo disco... ...y esa ha sido una de las cosas pues más diferentes... ¿no? ...que siempre nos hemos tomado un tiempo... pues ...para poder descansar un poco... ...y, y, y poder dedicarte bien a la, a la composición... ...y esta vez lo hemos hecho todo a lo loco... ...yo creo para generarnos estrés para estar en un en un punto de, de, de, de muy muy vivos para para, para hacer algo especial eh, 23 años de andadura 10 discos como sí. definiría llora la banda a día de hoy después de todos los recorridos hasta llegar al este 2020 bueno pues una banda viva eh, disfrutona y, y con ganas de seguir Con, con muchas ganas de tocar en directo de, de, de hacer sentir a la gente lo que nosotros sentimos mientras mientras tocamos pues, estos estos nuevos temazos, por ejemplo sí. y los anteriores también pero con muchas ganas de que de que la gente sienta realmente todo eso y, y eso pues con ganas de seguir adelante y de, y de, y de vivir y sí. ya lleno, ...con este décimo trabajo, Atera... ...¿cómo fue el proceso de grabación?... ...¿cuánto tiempo habéis estado en el estudio?... ...bueno, pues justo hemos contado con, como productor... ...con Carles Campi... ...que es el, el productor del último disco de vetusta Morla... ...y ha producido discos de Jorge Dressler... ...también es el músico de Jorge Dressler... ...va con el de gira... ...y tuvimos la suerte de contar con él... ...y él, por ejemplo, eh, decidió... ...cómo quería que hiciésemos todas las cosas... ...decidió que íbamos a grabar en Gárate... ...en El Monte durante nueve días cuatro de los cuales no podíamos salir de ahí. Estábamos, bueno, podíamos salir a cenar o lo que sea, pero estábamos juntos y solo nosotros para que hiciésemos piña. Era una concentración como las concentraciones futbolísticas, algo así, porque él le enamoró el, el, el sonido que teníamos de directo de, de banda consistente y ese es el que quería mantener en el disco y que él creía que era así lo mejor que para ello era era muy importante mezclar con con Héctor Castillo, pues un, un, un amigo suyo de, de Nueva York que ha trabajado con gente como Rufus Wainwright y tiene tiene tiene cinco gramis latinos, bueno, Campi también, tiene otros cinco gramis latinos, tienen ahí como demasiadas cosas que a las que no llegamos nosotros y, y realmente nos iban mandando nos iba mandando desde Nueva York las Los temas uno a uno y fue alucinante, ¿no? Lo que lo que nos iba llegando era era increíble. De repente, eh, cuando nos mandaron el primero fue el single, el de Kea, y fue como, hostia, todo todas las vueltas que hemos dado para, para conseguir este sonido y ha merecido la pena, ¿no? Porque uh -huh. lo que teníamos en mente es lo que está sonando y realmente es increíble. Los temas funcionan, el sonido funciona, el diseño funciona, que lo ha hecho Fortune, el que nos diseñó también el de 20 aniversario, es colorido, está vivo sale, se sale, yo creo que tiene todo eso, no lo que lo que Ajá. estábamos buscando Y aparte de la colaboración que has dicho en la maquetación del disco, eh, ¿habéis tenido alguna colaboración musical, letrista? Nada, bueno, Nada. sí, justo el, hay una canción que se llama Sin Chilic que en el, en el 2018 Elkar sacó un recopilatorio de canciones con, con letras de Sarri, era un, un homenaje a, a Sarri y para ese disco nosotros hicimos la canción Sin Chilic, con letra de, de Joseba Sarriona India, y como se quedaba con Colgada, que además la canción sin chile quiere decir colgado, no queríamos que se quedase ahí colgado en un disco recopilatorio queríamos que estuviese en un disco nuestro. Entonces la cogimos, la volvimos a grabar y ahora está con nosotros también en este disco. Entonces letrísticamente tenemos esa, esa colaboración que es de, de Josie Basarriana en Día, pero eh, lo único que hay es pues que Campi ha metido algún otro sinte, alguna otra cosa, pero... Al estar todo tan concentrado en esos nueve días que nos dijo él, que al final han sido ocho de grabación, no había manera de... O sea, la gente está muy ocupada como para que en, solo tenga... Bueno, porque los primeros cuatro días no pueden ni venir porque teníamos que grabar las bases. Uh -huh. Contar con solo cuatro días para las agendas de las personas es, es casi oh, imposible. Uh -huh. Y lo dejamos así. Eh, 11 temas incluyen en este disco, Atera. Eh, cuéntanos un poco las letras de las canciones, ¿de qué van? Bueno, las letras van a nuestra línea. Hablan de sentimientos, de la vida misma, de cómo afrontarla, de cómo no afrontarla, de tirar siempre para adelante y, y cosas así. De, de Hablan de historias de, de algunas... ...de algunas tonterías, de algunas cosas más importantes... Sí. ...para mí lo más importante en cuanto a las letras... ...es que cada uno lo haga suyo... ...que lo escuche... ...que si no sabe euskera... ...lea la traducción... ...y si le sirve... ...de puta madre... ...no no busco, no, no creo que haya... ...yo creo que son historias que se cuentan... ...son cosas que puede pasarle a cualquiera... ...situaciones que todos vivimos, creo yo... Uh -huh. ...y están siempre de una manera... ...intentando ser positivo... ...intentando superar todo eso... Eh, pues si le sirve a alguien, pues bienvenido no. sea. Eh, todas las letras de las canciones echadas eh, por tía y ahora? Sí. Todas. Menos no. la de Sarri, que es justo Esa la de sí. la de Sin Chili, que mm -hmm. el resto sí. que acabáis de editar eh, ha sido autoproducido por la banda si sí. eh, pensáis que así es la mejor forma ahora mismo de llegar a la gente para nosotros está siendo el, el mejor camino no el más fácil porque porque al final quieras uh -huh. o no te supone muchísimo más trabajo nosotros tenemos nuestros trabajos de, de, de diario los trabajos que nos dan de comer y uh -huh. de y para pagar la luz y esas cosas luego tenemos la banda que todo lo que saca la mayoría lo invertimos en la banda misma ah, uh -huh. para poder sacar discos de este de este pelo al final porque pues pues las ventas tampoco, o sea, nosotros tenemos la suerte que tienes Durango Soca y con eso al final eh, recuperas muchísimo, o si no uh -huh. es todo, entonces al final eh, lo puedes hacer, pero no es no es una cosa fácil hoy en día un, grabar un disco en, en en estas condiciones, se puede uh -huh. hacer de mil maneras, pero la manera que queremos hacerla nosotros Tiene que ser así, no tienes que hacer una inversión. pues Lo que tú lo que tú tienes, lo tienes que invertir en uh -huh. esto, porque porque es en lo que creemos. Eh, detrás de la salida de este disco, me imagino que ha habido mucho tiempo de ensayos, preparando sí. las letras, preparando claro. las composiciones. Eh, cuéntanos un poco esos momentos de ensayo, antes de entrar ya al estudio de grabación y decir, vamos a soltar sí. todo. Como bueno, dice. pues justo eh, en, en julio grabamos una maqueta en, el, en los estudios de Tiopete con José Lastra, nuestro técnico de directo, Y bueno, cuando vimos... Antes, previa a la maqueta, estábamos un poco asustados porque, claro, al final no habíamos parado de tocar. Entonces los, los ensayos también no son tantos. Si vas un poco asustado, vas inseguro, no sabes si tienes las canciones seguras. Y jo, la maqueta esa nos vino muy, muy bien. Luego llegó el verano, o se llegó agosto, tuvimos unos días de vacaciones. Entonces estábamos tensos porque decimos, uh -huh. bueno, tenemos que hacer un intensivo y antes de... Antes de entrar al, al estudio nos tiramos una semana ensayando a lo loco para volver a recuperar lo que ya habíamos conseguido en julio pero habíamos perdido en vacaciones y, y luego entramos al estudio lo que es el, el 1 de septiembre a saco, ¿no? Eh, según he leído hay uno de los temas del disco Atera que es el que da título al disco donde he oído que Pity y Ayora eh, parecíais abrazar el legado de Toys, ¿es verdad? eso, eso es, <risas> eh, son las palabras de Gorka orbizu lo que nos escribió una maravillosa hoja uh -huh. de prensa, por cierto que es realmente preciosa buscó tiempo de, de donde no había para uh -huh. hacerlo y además de una manera elegante y bueno para nosotros súper emocionante Y, y bueno, él, a él le lleva Aitois, sí, pu puede ser, no nos lo hemos planteado así. Uh -huh. ¿no? es, para mí es una, una canción muy muy bonita, muy completa súper agradable para cantar y para para, para disfrutar. Uh -huh. Creo que es eso, que es súper agradable. Otra, bueno, como así como Iñurriak también es una que, que para mí es muy fácil ponerla en bucle. Uh -huh. eh, disco con sonido indie rock, rock alternativo de los 90, electrónica, un disco para hilar, para disfrutar. ¿Cómo definiría ahora este para Roci todo? Yo creo que es un disco como dice Gorka también, eh, muy seamaises, tiene a todos los seamaises, yo creo que cubre todos los abanicos uh -huh. tienes al más roquero y duro de esos que casi estás en el coche y te pones a acelerar y no te das ni cuenta y Tienes canciones muy muy bailables tienes canciones simplemente pues para poner en bucle como una inñurria uh -huh. con una atera y estar escuchando súper súper a gusto y tienes canciones muy muy muy muy cañeras que te pues, que te llevan a bailar o te llevan a saltar ¿no? uh -huh. pues si te parece aquí ahora vamos a hacer un alto en el camino y vamos a escuchar uno de los temas del disco con cuál te quedarías bueno pues como hoy no lo he escucha me apetece mucho yo pondría edonora por ejemplo que es una canción cortita directa y, y muy especial y uh -huh. Con Ayora Rentería De la formación Se llamáis En el programa Oscar Música eh, Vamos a meternos A hablar ahora Un poquito De los conciertos uh -huh. eh, ¿Cómo tenéis pensado Presentar el disco? ¿Vais a incluir Los 11 temas? ¿Vais a incluir de Clásicos de discos anteriores? Sí. Digamos así Bueno, pues los directos que estamos haciendo ahora mismo, más o menos, son de una hora y 50 más o menos. Al final, cuando llevas tantos años, cuesta mucho resumir. Estamos presentando Atera, estamos con un disco que funciona muy bien en directo, estamos muy a gusto con él y hemos decidido, de Atera van 10 temas. Uh -huh. Se queda uno fuera... Uh -huh. No voy a decir cuál porque igual luego la gente luego se disgusta, pero luego ya en directo ni se nota. Uh -huh. Y luego tenemos que hacer hay temas que tenemos que hacer sí o sí, bien porque la gente los pide y los necesita o porque nosotros también los necesitamos. Tienes temas como negua, cucucha, electricidadea que están sí o sí. Y luego pues otro montón más que van van sucediendo poco a poco. Yo creo que es un concierto muy completo, que hay momentos para saltar y sudar, bailar, para ponerte de mala hostia, para <risa> echar una lagrimilla y lo importante es acabar el concierto, que te vayas con una sensación de que has visto algo especial que te ha llenado y te ha hecho feliz. Uh -huh. Y eso es lo que vamos a intentar, que es lo que nosotros buscamos en, en los conciertos a los que uh -huh. vamos. ¿no? Eh, ya habéis actuado, entre otros lugares, Lizarra, Barcelona, París. Eh, cuéntanos un poquito la aceptación de la gente hacia los conciertos de esta gira. Bueno, pues está funcionando realmente. la primera El primer bolo ese de, de Elisarra uh -huh. estábamos realmente muy asustados, muy, muy, muy asustados, porque no sabes, cuando haces un disco nuevo, no sabes si va a funcionar, no va a funcionar en directo, estás uh -huh. con ese susto. Hijo, fue empezar el concierto y fue increíble. La gente iba a saco, nosotros también, y nos pareció, vamos nos quitamos el susto ese de, de, de, de empezar los directos y realmente uh -huh. es que son temas muy fáciles para directo que, que funcionan muy muy bien. Así que a gusto, con uh -huh. ganas, con muchas ganas. Y la gira llega a Iruña, en la sala central, el 25 de enero. ¿Qué eso nos vamos es. a encontrar ese día? Pues eso, un, un concierto potente, con, con hecho con todo el alma y con todo el corazón e intentando volveros un rato locos uh -huh. y que no sea solo ese rato, que sea que, que salgáis de la sala pensando hostias lo que acabo de ver ¿no? y, uh -huh. que, y que y a gusto me he quedado vamos a tener la suerte de contar con Sua que van a estar con nosotros uh -huh. ese día una banda que, que, que ganó el año pasado lo de Gastea, Maqueta, Leiaqueta también eh, chica cantando al frente chica bajista diría también es que no sé si es la bajista o la guitarrista creo que es la bajista uh -huh. Una bandaza muy, muy interesante que, que dice mucho y estamos con muchísimas ganas. De, de Yo creo que vamos a ofrecer un bolo muy interesante y que, que la gente uh -huh. se quede con un recuerdo bueno. Y después del paso por Iruña el 25 de enero, ¿sigue la gira? Cuéntanos un poquito más fechas. Sí, pues tenemos 7 eh, y 8 de febrero en, en Donostia, en el Davadava. El 8 está todo vendido y uh -huh. abrimos el 7 y, y va a una velocidad bastante rapidita. ...luego estamos... ...es que me estoy súper perdida ya... ...con los conciertos... ...estamos en Jimmy Jazz... ...no me, no me acuerdo la... ...Jimmy Jazz de Gasteiz... ...estamos también... En, ...en Porta Caeli... ...yo creo que es 14 y 15 ¿no? portacaeli en uh -huh, Valladolid... Uh -huh. ...el 15 estamos en Jimmy Jazz... ...luego estamos el 21 en Ustariche... ...en Iparralde... ...luego tenemos también... Eh, ...en Azpeitia... ...estamos en marzo el 14... ...en la Sala San Agustín... Eh, nos vamos también a Madrid y vamos a hacer en la Sala Caracol hemos suspendido el concierto de la Caracol por por bastantes problemas que uh -huh. han tenido por ahí no vamos a entrar en en detalles, en, en que detalles que y vamos a vamos a tocar el mismo día en la Sala Copérnico ahí en Madrid y, y luego tenemos festivales, tenemos el San San tenemos luego el... El, el tsunami en julio y con muchas ganas de tocar. Me he olvidado por ahí Salamanca, la Potenquim, uh -huh. que no sé exactamente qué día está. Entonces, bueno, tenemos yo creo que un, un, un cartel completo de, de conciertos para salir, para, uh -huh. para salirnos y, y, y con muchas ganas. Bueno, el más cercano aquí además para vosotros pues eso. es el de uh -huh. el de Iruña. Mira, uh -huh. se me ha olvidado otro en, en Guecho también. Uh -huh. es pues me va a la pinza <risa> ya mucho. Y entonces yo creo que, bueno, pues eso, que hay, hay tiempo para disfrutar pero bueno, pues aquí cercano tenéis el 21 5 que a mí las, las entradas van muy muy bien, así que con ganas de, de juntarnos con un montón de gente uh -huh. y a ver si a ver si conseguimos haceros sentiros bien. Uh -huh. Eh, retrocediendo en el tiempo, ¿cuándo fue la primera vez que se Amaí se subió encima de un escenario? Pues se subió en, en agosto del 97, el segundo sábado de fiestas de Bilbao en la en la Chosna Sin cuartel. Uh -huh. ¿Te acuerdas, eh? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. <risa> Tocamos antes de los fuegos artificiales nosotros y unos amigos que se llamaban Guataperra, uh -huh. como había un ambiente tan majo, nos dijeron, oye, ¿seguís tocando después de, de los fuegos? Uh -huh. Y venga, empezamos a hacer versiones, como éramos amigos de local, ensayábamos local junto a local, uh -huh. hacíamos muchas uh -huh. pruebas, muchas versiones y todo eso, entonces sí, me acuerdo perfectamente de ese concierto. Eh, aparte, en este nuevo trabajo, se me olvida tenéis un videoclip de uno sí. de los temas del disco. Eh, sí, ¿Cómo sí. surgió el videoclip? ¿Dónde está grabado? Bueno, pues el, el videoclip se grabó en Durango, está hecho por Gais aguirre que es nuestro técnico de luces, uh -huh. y a él se me Metió en la cabeza, bueno, es el que nos hace los videoclips, también ha he hecho el de negua también ha he hecho el de Gaur y, y, y todo el, el resto. Y él quería hacer algo al revés, quería grabar el videoclip al revés y quería que fuese al revés y contar una historia al revés, ¿no? De, de, de, de futuro a, a, a pasado. Y estaba muy obsesionado que quería que el, que el estribillo, mientras todo el movimiento va hacia atrás, quería que la, la boca fuera normal, como si como si estuviese cantando al momento. Uh -huh. Entonces torturó al, uh -huh. a Miquel, el, el actor, y le obligó a, a, a empollarse, a, a, a estudiarse el estribillo al revés. Uh -huh. Entonces él, mientras va andando normal, canta el estribillo al revés y con la suerte de que es un artista y lo clava. Uh -huh. Así que tienes la curiosidad, ya vas viendo el vídeo y de repente a mí me llegaban mogoy de mensajes cuando salió el vídeo de ¿qué es esto?, ¿cómo habéis hecho esto?, ¿cómo puede ir para atrás y luego la voz va normal?, ¿qué habéis uh -huh. hecho?, ¿qué truco habéis utilizado?, y nada, truco ninguno, hemos torturado a una persona sin más, lo hemos tenido ahí empollando y empollando uh -huh. todo uh -huh. a, hacia atrás y lo ha clavado. Sí. Uh -huh. El disco y hasta la calle, ¿de qué forma se puede conseguir de manera física? Bueno, pues ahora mismo, bueno, de manera digital, lo tienes en todas las plataformas digitales y está en tiendas, eh, en tiendas de la, en fnac y, y, y en todo este tipo de tiendas de música debería estar el, el, el, el CD disco. y el vinilo también, porque uh -huh. hemos sacado vinilo, un vinilo que yo me al principio me llevé las manos a la cabeza y digo, un vinilo amarillo, por Dios... Es precioso, es una pasada, es una pasada, es super coleccionista tiene que ser, Sí, sí, ¿no? sí, uh -huh. está está muy bonito, lo que es, aparte el que el diseño impresiona mucho. Uh -huh. El diseño impresiona, es muy bonito en vinilo, en ese tamaño, es, es algo es algo muy elegante, un trabajo que te cagas de de, de Fortune, estamos muy, muy muy contentos y pues lo tienes en está ya en tiendas. 10 uh -huh. eh, discos en 22 años, ¿con qué disco te quedarías o cuál ha sido el disco de un antes y después de Sia Maís? Bueno, pues yo creo que hay varios discos de antes y después de Sia Maís pero yo marcaría uno que no es el no es el era, el era ya sé que para todos puede ser un antes y un después y para nosotros también, pero yo creo que un para, para mí un antes y después importante es el Sortus. Uh -huh. El Sortus es el cuarto disco y yo creo que ahí por lo menos para mí en mi cabeza letrísticamente hablando yo creo que es cuando di un hice, hice un pequeño cambio por lo menos a mejorar a sentirme más a gusto en lo que es escribiendo las uh -huh. letras y todo eso. Y antes de ir acabando con la entrevista, algo que me haya dejado que quieras decir ahora? Pues yo creo que se ha quedado todo bien clarito o son sea, marcar muy, muy muy bien muy muy bien el concierto del día 25 sí, claro. uh -huh. y que jo, a ver si pues a ver si os gusta nosotros realmente estamos muy muy encantados y creo que es un discazo para, para escucharlo muy a gusto y, y varias veces y pues bueno si tenéis la oportunidad de escucharnos también está en, en youtube están todos los video y uh -huh. si queréis consumir la música de esa manera y pues nada Ay, a, a, a, que, a que disfrutéis todo mm -hmm. lo posible como por lo menos lo estamos haciendo nosotros Pues Ayola, gracias por haber venido y que todo vaya bien Es que ricasco a vosotros, ¡agur! Esta la entrevista que hemos realizado a Seamais, más concretamente a la vocalista de la banda Ayura Rentería con motivo de la salida del nuevo trabajo discográfico Atera y por supuesto del concierto que van a realizar el sábado 25 de enero en la sala central de Iruña. Y nosotros que sobrepasamos la hora del programa, así que es decir, que nos vamos... Y recuerda que dentro de siete días volveremos otra vez. Será la semana del jueves 23 de enero a las 20 horas, 8 de la tarde, subiremos una nueva edición del programa Euskal Música a Facebook y a Twitter. Así que dentro de siete días nos escuchamos. Hasta entonces, saludos, agur.